vida es más infinita de lo que creemos. Tendemos a mirar las cosas en términos de tiempo, pero nos olvidamos de que una palabra nuestra puede durar toda una eternidad. La inmortalidad está en lo que dura un segundo, no en lo que dura horas. La inmortalidad está en una curva, no está en una recta. No somos conscientes de que No hemos hecho en una centésima de segundo algo que puede durar toda una vida y que puede cambiar para siempre a otra persona. Nada de lo que hacemos cae en saco roto. Para nosotros igual sí, pero somos una unidad. Y el mundo está hecho de una totalidad en la que unidades como la nuestra equivalen a un grano de arena en una playa. Pero ese grano de arena puede salvar al mar. de la Rosa 2 Vientos como siempre en una etiqueta en Twitter almohadilla Rosa Vientos Almohadilla Rosa Vientos en Twitter estamos hasta las 4 de la madrugada como todos los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero en La Rosa dos Vientos con los siguientes contenidos En los últimos meses eh, tuvimos eh, con nosotros a dos hermanas eh, que llevaban muchos años en Meirut. Lo que hayan hecho no tiene parangón. Es ilusionante, impresionante. Son jóvenes, muy jóvenes, eh, pero gracias al impulso que tuvieron, sacaron adelante una escuela para niños. Una escuela, una universidad eh, que se ha convertido en la casa de muchos y que les ha dado a todos esos eh, niños un futuro. Estuvieron aquí en nuestro programa, nos contaron su iniciativa, nos dejaron con la boca abierta a todos. Lo que estaban haciendo era esperanzador e inspirador. Fue una de las cosas que más recordamos de todas las que hemos hecho. Se despertó una lluvia de solidaridad y apoyo hacia ellas, ellas y lo que hacían merecía mucho la pena. Hace unos meses una de ellas, una de las hermanas, Janira Taibo, nos mandó el siguiente mensaje. Gracias a haber salido en, en la Rosa de los Vientos hemos conseguido recaudar para estar estables un año entero. Y además hemos conseguido un montón de colaboraciones con gente española que al escuchar el programa pues eh, se atrevieron a contactarnos y, y nos dijeron de colaborar con nosotros. No De verdad, mil millones de gracias. Eh, nos habéis ayudado, vamos, lo que no nos ha ayudado, nadie. Debemos haberlas eh, conocido, que estuvieran con nosotros, a Pablo Ibáñez, al hombre de negro, que está esta noche otra vez eh, con nosotros. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas Bruno, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí, siempre es una alegría estar aquí. Y es una alegría para nosotros eh, y poder eh, recordar, porque la vida de estas eh, chicas, eh, de estas hermanas, o su obra ha sufrido un pequeño... Eh, Un pequeño, bueno, pues un pequeño inconveniente ¿no? Un traspié, sí Porque han tenido un problema Que es que, digamos que en el Líbano, en Beirut Las cosas no son como nosotros Aquí las tenemos como habituales Allí las cosas se solucionan de otra manera y Ya sabéis que estas Situaciones de niños Trabajando por la noche eh, Escuelas precarias Que es lo que ellas están logrando montar Pero que ayudan mucho Pero lo que es, lo son pues les han, les han prendido fuego a la escuela y todo el trabajo que, que han estado haciendo para, para hacer la escuela pues se les ha venido abajo Ahora mismo y durante toda la noche y durante toda esta semana pondremos el enlace para ayudarlas, para estar junto a ellas Hoy vamos a contar alguna cosa más sobre el trabajo que hacen Estaremos en Virut con una de ellas, con Janira que nos contará un poco qué es lo que ha ocurrido y contigo hablaremos de ellas, de Virut y también hablaremos, Pablo ...de las mentes expertas... ...sí, mentes expertas... ...es una organización... ...que organiza... ...conferencias... ...en la que tengo el honor de empezar a formar parte... ...y empezar a dar conferencias y charlas... ...que es algo que tenía muchas ganas... ...porque me lo han estado pidiendo y... ...es una forma de contar las cosas que a mí me han ayudado... ...me han cambiado la vida... ...y que me han hecho poder hacer las, las cosas que, que he hecho... ...qué bueno... ...y has hecho muchas cosas, eh, vamos a conocer a algunas... Eh, ...vamos a estar eh, contigo, vamos a charlar, vamos a hablar... ...es un placer para nosotros como siempre tenerte... Eh. Muchísimas, ...lo sabes... Muchísimas, ganas, muchis, ...muchísimas gracias Bruno... ...y, y también quería, quería resaltar... Que, ...que Janira y Tamar están allí haciendo la escuela... ...y es una cosa increíble... ...pero también me, me resulta increíble... ...la audiencia de la rosa de los vientos... ...que es capaz de oír una historia... ...empatizar... ...y ayudar... ...porque en este mundo en el que tenemos tantos inputs... ...y tanta gente y tantas cosas que nos están diciendo... ...todo el día por las redes sociales... ...de dinero para no sé qué, ayúdanos tal... ...que haya algo... ...que, que la gente lo tome como propio... ...y mande su dinero de forma anónima... ...para ayudar a unos niños... ...que, que desconocen... Es, ...es algo que, que para mí... Es magia Dinero y luego también profesores voluntarios, ¿eh? que también, también han también, comentado, que han también, participado. También. Y no solamente eh, es eso lo que han hecho, sino que lo que contasteis, eh, lo que contaron ellas, eh, lo que contaste tú sobre lo que pasaba ahí en Beirut y sobre lo que se estaba haciendo, es lo que despertó a la gente su solidaridad. Claro, es que cuando las cosas son verdad, cuando las cosas tienen verdad, eso se ve. O sea, no hay forma de, de, de ocultarlo. Cuando algo es verdad, se ve. Dentro de unos minutos hablamos más contigo. Hablamos con Janira, el Taibo, con el Tamar también. Hablamos de lo que haya ocurrido, de lo que allí está ocurriendo, de lo que nuestra gente y nuestros oyentes están haciendo. Hablamos también de las mentes expertas y, por supuesto, hablamos de lo que nadie ha hablado en estos días. Será en materia reservada con Fernando Rueda Y hablamos de algo que nadie ha comentado Fernando, ¿qué tenemos que decir de Venezuela? Pues mira, que Juan Guaidó no estaba solo Contaba con el respaldo de varios países Entre ellos el de Estados Unidos, el más poderoso de la tierra El golpe de estado que lanzó fue un rotundo fracaso Su enemigo, Nicolás Maduro, no solo disponía de apoyo de varios países Entre ellos el de Rusia, el segundo más poderoso de la tierra Sino con el del ejército venezolano Y los militares son los que más pesos tienen en la balanza del poder. Hoy vamos a intentar desentrañar lo que ha pasado en las sombras internacionales para que nada haya cambiado en Venezuela. En un ratito. Y por supuesto aquí en Las Rosas Ventos eh, también señales en Delfín del Mundo con Javier Sevillano, Eureka con Mado Martínez, Callejón con José Manuel Esquivano y Círculo Secreto con Juan José Enche hablamos hablamos eh, de magia, leyenda y misterio del emperador eh, de, jabón, de la realeza japonesa. Es algo muy interesante y fascinante lo que nos van a contar. Y también vamos a estar en la cara B con un profesor, un filósofo de la Universidad eh, de Valencia, Francisco Martorell, que con Él, vamos a soñar con un mundo mejor vamos a soñar con las utopías <música> Saludos eh, de Bruno cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, un programa con mil invitados, eh, con mil temas eh, con mi jurado al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción con Silvia Casasolago con dirección que nos ofrece las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche ...que nos dicen lo siguiente... ¿eh? ...pues primeras pistas que tienen que ver... ...mucho con el mundo de la cultura... ...pero antes os voy a comentar... ...que el próximo 8 de mayo... ...pues estoy invitada a dar yo también... ...una conferencia... ...en esta ocasión es en FEMINAR... ...¿y por qué?... ...pues porque aparte del 8 de marzo... ...donde las mujeres... ...pues tienen ahí su momento, ¿no?, de esplendor, de protagonismo... ...pues eh, hay unas jornadas fantásticas que empezaron el 10 de abril... ...terminan el 8 de junio y el eslogan es... ...¿y después del 8 de marzo qué? Pues entonces, desde esa fecha que hemos dicho del 10 de abril... ...hasta el 8 de junio, hay muchísimas ponencias y muchísimos actos... ...que están haciendo en un sitio que está aquí muy cerquita en Alcobendas... ...muy cerca de la emisora... ...es un polígono industrial... ...donde está un espacio de 1500 metros cuadrados... ...donde hay exposiciones de muchísima gente... ...de artistas, ya digo charlas... ...se llama Earth Art... ...y bueno pues yo de qué voy a hablar... ...pues va a ser el 8 de mayo... ...a las 8 de la tarde... ...porque ya todavía esas horas... ...medio medio sigue siendo de día... ...de artistas malditas y olvidadas... ...escultoras y pintoras, muy importantes... ...que dejaron una huella imborrable... ...pero que la gente desconoce... ...así que me lo voy a pasar fenomenal... ...y os invito a que vengáis... ...y que pues eso, también, conozcáis a estas mujeres... ...que yo creo que os van a gustar muchísimo... ...porque vais a descubrir un mundo fascinante... ...y ahora vamos con el concurso... ...bueno, pues esta noche... ...los protagonistas son... ...hombres... ...célebres de la cultura española... ...pero que compartieron... ...y este es un dato muy importante... ...residencia de estudiantes... ...aunque después cada uno... ...se dedicó a disciplinas diferentes... ...la primera pista... ...¿de quién estoy hablando?... ...si su padre hizo dinero... ...con negocios familiares... ...las opciones son... ...Federico García Lorca... ...Luis Buñuel... ...o Salvador Dalí... ...en rosa.vientos... 0.es ...o con almohadilla rosavientos, Vientos... ...decirnos cuál de los tres es el protagonista del concurso de esta noche La 1 y 12 minutos, hora de comenzar La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Materia Reservada puntos. Fernando Rueda, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Again. Bueno, okay. vamos a, a rebobinar un poquito Hace unas semanas nos sé he si estudiado hablando de un grupo, una organización privada en los Estados Unidos Una organización de mercenarios Esa organización, vamos a hablar de Venezuela, es que tiene mucho que ver Esa organización se llama Black Blackwater ¿Qué es Black Blackwater? Pues mira, Blackwater no existe Primero. Se llamaba, ¿no? Eso es, se llamaba Blackwater. Blackwater es una organización de mercenarios que mm, tuvo su apogeo, su desarrollo, su riqueza, sus grandes beneficios durante la guerra de Irak. En esa guerra de, de Irak eh, consiguió ganar un, un montón de pasta pero lo que consiguió fue la peor imagen que ha tenido ninguna organización de eh, militares privados, como también se les llama, y es porque se les fue la mano en numerosas ocasiones. En un caso en concreto, en Bagdad, hay que recordar que había un atasco en el año 2007, en ese atasco se vieron involucrados militares de, de Blockwater y... Bueno, pues al final eh, asesinaron como quien no quiere la cosa a 17 civiles que no tenían nada que ver. Blackwater llegó ahí porque eh, su presidente, su fundador Eric Primes, mantenía unas estupendas relaciones con Dick Cheney. Y Dick Cheney era vicepresidente el presidente de los Estados Unidos. Unidos en la época, entonces. Bush, en la época Bush, entonces, y estos, eh, bueno, hicieron, ya os digo, todo tipo de barrasadas, hasta tal punto que Blackwater tuvo que eh, cambiar de nombre para... ...para tratar de limpiar esa imagen... ...pero mmm, lo que pasa con eh, Blackwater... ...es que eh, su se ha, se ha sabido... ...que eh, Eric Prince. Mm, ...ha llevado a cabo... ...una serie de, de planes... Uh, Vamos a ver, cuando se llevan los planes, en realidad los llevas con el gobierno, pero oficialmente eh, la Casa Blanca no ha querido saber nada, dicen que no tienen nada que ver ellos, el propio Guaidó dice que no tiene nada que ver también, pero el hecho es que eh, eh, están vendiendo un plan para colocar 5.000 eh, mercenarios... ...en Venezuela... ...que lleven a cabo... Eh, eh, ...pues eso... ...el cambio de... ...de, de régimen... ...por el, tanto esa es y hay la un... relación... ...entre eh, esta organización de mercenarios... ...y lo que ha ocurrido... ...lo que está ocurriendo en Venezuela... ...por cierto... ...aquella operación en su momento... le llamaron Operación Libertad en Durare, ...Durarera... Dura, duradera, du eh, sí. pues eso. Y, Y todavía dura la, la mentira ¿no? Sí. No, lo que pasa es que... La, la libertad se llegará algún día, ¿no? Sí. Lo que pasa, y sí me gustaría cerrar el, el este, lo de los 5.000. Es, es un plan que dicen que es solo de Blackwater, pero que en realidad eh, el gobierno no dice nada, pero eh, algo ocurrió en enero que viene a, a cerrar el círculo de Blackwater. En enero, el consejero de seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, apareció en una rueda de prensa, no sé si os acordáis de este detalle, apareció en una rueda de prensa en la que se hablaba del tema de Venezuela y él aparecía con un cuaderno en el que había escrito a mano las siguientes eh, palabras, 5.000 tropas a Colombia. Esto es parte del plan de Blackwater, que es conseguir financiación supuestamente para mandar 5.000 militares a Colombia y que desde allí primero hicieran labores de inteligencia y luego hicieran labores de invasión. ¿Pero esos de militares invasión. son norteamericanos o también se van a nutrir con latinoamericanos? No, no, Esto. los planes eran, eh, que estamos hablando de planes solamente, era que fueran latinoamericanos ...para que, eh, digamos, eh, estuviera, no, no llamaran tanto la, la, la, la atención, ¿no? También os digo una cosa, con 5.000 mil, eh, militares no se da un golpe de Estado, ¿eh? quiero decir que tienes que... Eh, se, se necesitarían muchísimos más, ¿no? Igual necesitan una operación psicológica durante muchísimos años de hacer creer una serie de cosas... Claro, bueno, pues ellos pueden querer eh, hacer eh, muchas cosas. Lo, lo que está claro es que 5.000 es una fuerza muy importante, pero es una fuerza que necesita eh, realmente apoyos interiores ap eh, importantes que hasta ahora, como se ha demostrado, no se han producido, ¿no? Y luego también es importante, y tenemos que contar aquí, eh, la relevancia que tiene el mundo del petróleo. Sí, bueno, el, el, el, no es que tenga relevancia es que al final eh, eh, las guerras eh, que eh, estamos viendo, las guerras más importantes que han ocurrido en, en los últimos años, tienen que ver básicamente con el, el petróleo. Es una guerra de, de materias primas y es una guerra de y, influencias, ¿no? Y, y Estados Unidos entró en Irak por el tema del, del petróleo. No lo vamos a volver a contar aquí. Lo contamos y lo especificamos eh, claramente y al final eh, es un conflicto de, de, de, de ese tipo. ¿no? De todas formas, eh, justo cuando venía aquí y repasando, repasando los diarios, me gustaría especificar Que, eh, porque yo en, to en todas estas cosas sabéis que creo poquísimo y que además creo que lo las grandes potencias se reparten las fichas, juegan, llegan a acuerdos, esto para ti, esto para mí. Yo no creo en buenos y en, en, bueno, en malos, creo que son las grandes potencias. Y eh, acabo de leer que eh, yo sabía que esta mañana habían hablado eh, el presidente Trump con Putin, que habían tenido una larga conversación, sí. pero lo que no sabía es que después de esa conversación Trump había dicho la siguiente forma oh. Frase. Rusia no tiene ninguna intención de involucrarse en Venezuela. Esa frase eh, lo, lo único que, que cabe interpretarla cuando llevan diciendo algo que es real y es que en Venezuela están peleando Rusia y Estados Unidos dándose patadas en culos ajenos pero peleando ...por conseguir la supremacía... ...en el, en el país... Eh, ...quiere decir que si... Y, ...y cuando todos los Estados Unidos... ...Bolton, lo, eh, los ministros... ...los secretarios del secretario de Defensa... ...el secretario de Estado americano... ...decían y acusaban a Rusia... ...de haber impedido este golpe de Estado... ...que, que tuvo lugar hace solamente unos días... ...cuando eh, Trump aparece... ...y quita la razón... ...a todos los de... ...a todo su gabinete... ...es porque... ...de alguna forma... Mmm, ...ha llegado a, a un acuerdo... ...con, con Putin... Y, y, ...y bueno... ...lo veremos... En la, en, eh, ...no sé qué se habrán ofrecido... ...qué caballo se habrá comido uno... ...y qué alfil se habrá comido el otro... ...pero... pero ...bueno... ...así es como funciona... ...y el apoyo cosas. militar del ejército... ...que está siempre ahí con ese duelo permanente... ¿Entre la oposición y Maduro? Vamos a ver, todo gira en torno al ejército de eh, Venezuela. Eh, eh, quien tiene la potestad de dar eh, el apoyo a Maduro o dar el apoyo a Guaidó es el ejército. Por lo tanto, todas las presiones que se han hecho en los últimos eh, tiempos ...van dirigidas a que el ejército eh, o respalde a Maduro o le dé eh, la vuelta. En, en estos últimos tiempos eh, la CIA ha, eh, sin ninguna duda, ha tendido su, lo, los cables para eh, que eh, no solamente el, el ejército, también algunos otros poderes, dieran la vuelta a la tortilla y se separaran de Maduro y apoyaran una alternativa. Por eso, cuando eh, Guaidó... Eh, va al, a la base de la Carlota de Caracas cuando consigue eh, que, que de alguna forma aparecer en imágenes diciendo que se ha acabado el fin de la usurpación y todas estas cosas es porque la labor que había hecho esos intermediarios que dicen, eh, algunos dicen que son intermediarios venezolanos, que seguro que habrá alguno, pero que esta es labor de los servicios secretos, es porque eh, estaba convencido, le habían dicho, que eh, el, el ejército iba a tomar el, el poder. Las primeras horas en cualquier eh, golpe de Estado son eh, decisivas. Es muy importante, es, pero absolutamente trascendental, ...que eh, el presidente sea eh, detenido inmediatamente, que la radio y la televisión eh, no separarlas... ...y que no, no emitan mensajes a la sociedad y que eh, todo se haga, ya lo digo, de una forma acelerada. Sin embargo, a la hora o a las dos horas de empezar el, el supuesto eh, golpe de Estado... Vladimir eh, Padrino, el ministro de Defensa, eh, dijo que él respaldaba a eh, Maduro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos en el juego de las mentiras y de la desinformación. Sin ninguna duda, si se da el golpe, es porque contaban con que Vladimir Padrino iba a cambiar de bando. Y posiblemente porque Vladimir Padrino había dicho a sus interlocutores que iba a cambiar de bando. Sin embargo, en el último momento dice que no. Ahí pueden ser dos cosas. Una, que Vladimir Padrino se arrepintiera por las presiones de algún tipo, de lo. de, de Rusia, de Cuba, de lo que fuera, o porque había estado haciendo un doble juego extraño y un doble juego eh, eh, tremendo, ¿no? Y que, eh, por lo tanto, eh, les engañaran y, le, y les eh, hicieran. Pero si eso lo hubieran sabido, que que eh, el ministro de Defensa no les iba a apoyar, jamás habrían dado el golpe de Estado. Con lo cual, eh, el juego de las alcantarillas, que ahora mismo a quien han engañado, han sido... A, a Estados Unidos que creía que lo tenía todo a su favor no de todas formas eh, lo llevan intentando mucho tiempo igual es hora de que se den cuenta que posiblemente ese no es el camino creo eh, es que no hay otro camino eh, eh, Bruno sí elecciones eh, eh, no, eh, no hay otro el camino. problema es que cuando lo ha sabido las hagan los maduros siempre Bueno, también es verdad que, que, hubo unas elecciones que ganó la oposición, sí, que tenían la cámara, legislativas... la, cámara eh, la, la tenían y que luego se han inventado otra cámara. Pero eh, la solución no es eh, eh, ahora mismo solo es una conspiración, es una conspiración de un bando en otro bando. Es decir, eh, a un bando, Venezuela lo han convertido en un bando en el cual Rusia quiere sacar sus, sus bazas y por eso apoya a, a Maduro, que, es decir, que no, no lo hace en defensa de, de, los, de, de, ideales. Super, de ideales superiores. Cuba está ahí, sí, Cuba, porque, porque les interesa. Y eh, el otro bando, el, el bando de Estados Unidos, por lo que sea, está intentando echar a Maduro como sea. Y al final... Yo creo, Bruno, que se la van a repartir, como hacen siempre, como hacen entre siempre. Estados sí, sí, Unidos sí, sí. y Rusia. y van no a decidir qué es lo que. este potito de es petróleo para ti, este para mí. No, eh, por cierto. ¿Qué hacemos en Ucrania? La, Quiero tú, decir que, claro, que la es cúpula grande. militar. durante todos estos años. Eh, algunos nombres importantes en la cúpula militar venezolana. estaban siendo. y habían sido colocados en PSDVA, eh, en la eh, en la empresa. Oficial e petrolífera eh, de, de Venezuela, la, eh, la pública, ¿no? Y eso parece que ha servido para que el ejército esté todavía con Maduro, pero quieren hacerse con ese petróleo, alguien quiere hacerse con ese petróleo. Vamos a ver. Alguien del norte una... o lo que sea, pero alguien quiere hacerse con el petróleo que es de los militares hasta ahora venezolanos. Claro, vamos a ver. Eh, el, en los últimos años, eh, la importancia que han tenido no solamente los militares venezolanos, sino algunos altos cargos, han llevado a que, a que se estén forrando a, a base de, de, de bien. Es decir, que hay eh, no solamente ellos, sino... Eh, otros que están implicados y que se han metido en, en, en negocios como el del, el del narcotráfico. Quiero decir, que han, han, eh, han se han aprovechado de, de esos gobiernos para sacar todos sus, sus dineros. ¿no? Entonces, eh, están ahí convencidos de que tienen el poder y de que ellos se van a sentar. pero claro... Quieren que en la transición que haya de Maduro al que venga, se les garantice que van a poder estar eh, controlando y que van a poder seguir de alguna forma eh, mandando. Por eso hay una te teoría que dice, yo no creo en esta teoría que dice que el golpe estaba perfectamente organizado. Y que estaba perfectamente organizado... Pero estar perfectamente y, organizado ha sido perfectamente pero, pero fíjate mal. fíjate cómo estaba organizado, que decían que estaba de acuerdo Estados Unidos y Rusia. Y yo, en cuanto en cuanto leía que está. Eh, todo estaba pactado... Vamos a ver, si Estados Unidos y Rusia lo hubieran pactado, esto habría salido. Es mm. decir, aquí no hay ninguna duda. Habría salido el, el golpe. Si no, pero bueno... Decían que al final era por uno de estas personas, que es Diosdado Cabello, el número dos del régimen, y alguno otro, que, claro, decían, vamos a ver, en la transición a todo el mundo se le va a dar para que mantengan, su, que mantengan un cierto dicasterio, una cierta influencia, y no se les va a castigar, no se les va a perseguir, pero había alguno cuyas cabezas iban a, a, a cortar, porque no puedes hacer esto sin cortar cabezas y enseñarles al pueblo, estos son los, los responsables de, de esto. Y uno era Diosdado Cabello. Y dice, no es que Diosdado Cabello se opuso y entonces fue el que lo frenó. Ahí no lo frenó porque no, no tenía ninguna capacidad de frenar este este de hecho, golpe con, de estado con ¿no? esto que están haciendo de intentar alentar a que la gente salga a que pidan otra vez que el ejército esté apoyando en cu es. cuestión de la oposición lo primero que dicen es lo que tú comentas no se va a tener represalias contra funcionarios no se va a tener represalias contra militares como diciendo si al final llegamos al poder pero claro, eso quién se lo cree vamos a ver Guaidó ha reconocido que no hubo, no, no hubo suficiente apoyo militar y no hubo suficiente apoyo militar porque obviamente sabiendo que el poder era de los militares lo que ha hecho el propio ejército venezolano, apoyado en estos casos por, por los cubanos, apoyados, eh, apoyado yo imagino también por, los, de, por los, lo, lo, los rusos, es garantizar que no se mueve nadie dentro de, del ejército, porque eso es eh, de lo que estamos eh, hablando y de lo que de alguna forma se está eh, decidiendo. Pero también es verdad que eh, la gente ha salido a las calles en apoyo de Guaidó, pero no ha sido la, la cosa masiva que eh, hemos visto en otros momentos, en otras, en, otra, eh, en otros levantamientos y en, eh, en otras cosas. Posiblemente porque la gente tiene miedo, porque ha habido eh, centenares de miles de, de personas que se han ido, que posiblemente podrían ser los que hubieran salido. Y entonces, eh, claro por aquí no van a ir. Es decir, si no hay un tema montado de laboratorio y en el cual estén montados por los servicios secretos que lleguen a acuerdos y que lleguen a todas estas cosas, la situación se puede enquistar absolutamente. ¿Y el espionaje de unos y de otros? Eh, ¿Los espías eh, qué papel han jugado? ¿Los de Estados Unidos, los de Venezuela, los de España, los de Cuba, los de Rusia? Pues mira, eh, lo que está claro es que Es que eh, la CIA ha, ha, se ha dedicado básicamente a, a lo que se hace en estos casos. No en Venezuela, en todos los países, ¿no? Que es a la compra de voluntades y a tratar de, de, de conseguirlo. Yo recuerdo hace años eh, que hablé con, uh, con un espía... Eh, marroquí que trabajó para el Servicio Secreto Español y, y yo le preguntaba ¿qué es lo que eh, te decía el Servicio Secreto Español que quería de, del ejército marroquí que, en el cual él estaba? Y me decía, básicamente quería eh, todos los datos sobre los altos mandos y, y, si, era, y si era posible todas sus debilidades. ¿no? Eso es lo que hacen los servicios secretos, información que guardan para luego utilizarla. Bueno, me imagino Que la CIA y los servicios secretos occidentales deben tener toda la información sobre todas las debilidades, sobre todos los problemas, sobre cómo poder entrar al trapo a los altos mandos eh, militares. Eso, el lado occidental. El lado el lado de, de, de Rusia y el lado de la CIA, precisamente lo contrario, ¿no? Eh, presionar para que nadie se desmande, presionar para eh, dar miedo, presionar, eh, yo que sé, alegar que, que corre en peligro tu familia si, te, si cambias de bando, si te haces eh, esas cosas, es decir, uno en cada bando tirando, intentando tirar de, de la manta. Pero esa conversación, repito, esas palabras de... De, de Trump diciendo que Putin es un tío estupendo que no tiene intención de entrar Son en amiguetes. Venezuela eh, veréis como va a dar un giro importante a la situación. ¿no? Y luego el espionaje de quien sea, bueno lo sabemos, pero que ha entrado en la casa del líder de la oposición, que está por encima de Guaidó en la, en la sí. oposición, eh, Leopoldo López, eh, pues ha entrado en su casa, no sabemos qué se ha llevado, pero sí sabemos que se han visto una serie de libros, algo que tenía en su casa eh, Leopoldo López, eh, que no hacen eh, pensar muy bien de él, ¿no? No sé a qué libros te refieres, ahí me explico. A Melusa, por ejemplo, de Hitler. Ya, Bueno, quiero decirte que, que ahí no sé. No, Leopoldo López es alguien que está en, en realidad. La, su liberación bueno, to, to, to, to ha sido un todo, símbolo... un poquito con eso, ¿no? Con la liberación de... de sí, fue, fue un símbolo Ese que, que ¿no? creían que podía llevar sí. a, a dar el, eh, la imagen, ¿no? Y a partir de ahí, pues pues mira. Eh, Es, por algún motivo él y pensaba refugiarse en Chile y se ha refugiado en la embajada de, sí. de España ¿no? que ahora al final, todos están buscando qué embajada, a, ver, a qué embajada me voy, ¿no? a qué embajada sí, no, sí. Y, y bueno pues yo creo que incluso se pactó eso ¿no? porque quitabas problemas a Chile que está más implicado, sí. y se lo dan a, a España ¿no? el problema es, que esa es otra ver el papel de España ahora con esto que está sin resolverse Es que yo creo que esto se va a terminar resolviendo en, en no mucho tiempo, ya veréis. Hombre, y de algo, algo tiene que pasar evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, y al final esto no puede seguir así, eh, porque, vamos, digo no puede seguir así, podría seguir así perfectamente porque no ha cambiado nada, es decir, que, que lo que ha hecho Guaidó que va por, va por el país con, con total... No le libertad. ha apoyado ningún militar. Claro, eh, el golpe de 20, estado 20, Ninguno, ninguno... 25 eh. de, de, de, de nivel medio, sí, sí, eso, pero bueno. que no es nada. No, no, lo digo pero como, ninguno, no ninguno. Eh, nada, no se no, asume nada. nada porque realmente las, las acciones de contención se han llevado perfectamente, con lo mm -hmm. cual ha sido un absoluto... de Todo habría cambiado si el ministro de Defensa sale. Quiero decir, que aquí no, no creamos que depende de los militares, depende de del mando que diga, eh, hemos decidido cambiar y ya está y, y lo hace y, y en paz ¿no? con la información que se sabe el espionaje que es lo que puede conocer puede responder a la pregunta de Maduro se puede fiar de lo que tiene alrededor Maduro no se fía de nadie el, y, y la demostración más ostento, ostentoria que diría un antiguo presidente español es que eh, se fía más de, de, de los rusos y de los cubanos que de su propia de su propia gente. ¿no? en, en ese mundo de los intereses, yo creo que, que Maduro mmm, se ha dado cuenta de que Estados Unidos no va a permitir una Cuba en Venezuela y que Putin, llegado el, el momento, mmm, pues podría llegar, podría llegar a, a, a venderle. Porque al final, repito que esto es un es un eh, ajedrez. Juego de intereses, lo que pasa es que bueno, él todo lo que pueda y todo lo que pueda aguantar, pues lo, lo, lo va a hacer, ¿no? Y el espionaje cubano y los mercenarios rusos han jugado un papel muy importante todo esto. Sí. Eh, los mercenarios, los mercenarios rusos los vimos hace, hubo unas imágenes que eh, tra se transmitieron en televisión y era eh, precisamente de un grupo del que hemos eh, hablado aquí, el grupo Wagner, que es un grupo de, de mercenarios que eh, rusos que están en, los, en Ucrania, están en Siria, están en determinados, en África, y que aparecieron en Venezuela. Esos mercenarios eh, lo que hacen es, eh, de alguna forma, jugar el papel que el gobierno ruso no puede jugar fuera de, de eh, Rusia, pues lo juegan ellos y entonces pues están ahí, ¿no? Igual que están los asesores cubanos que llevan mucho tiempo mm, en el país asesorando, A, a Maduro, pero también garantizando eso que ya hemos dicho, ¿no? garantizando que no haya eh, movimientos en las tropas, vigilando a la gente y controlando a través del miedo para evitar que se dé el golpe de Estado. Por último, Fernando nos dice, con Almodía Rosa, vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Oscar Rubio, lo que no entiendo es si Guaidó tiene el reconocimiento de más de 100 países que... Eh. ¿Por qué no hacen algo esos países por echar a Maduro? Y entiendo yo por qué hay que echar a Maduro, ¿no? Pero bueno... Sí. No, y porque, y porque ya lo están haciendo. Quien lo está haciendo es claro. Estados Unidos. Sí, sí. <ríe> Estados Unidos, es verdad que participan... La Unión Europea está jugando un, un papel mucho más discreto en, en esto, pero eh, Brasil, Colombia, tienen una cierta actividad en, en, en estos problemas. ¿Se acabaron las cloacas? Lo vamos a saber ahora mismo en Tirar de la Manta. El ministro de Interior, Fernando Rueda, ha dicho que sí, que se acabaron las cloacas. Efectivamente, lo declaró Fernando Grande Marlaska hace ya más de un mes. Dice, jo, que no existen.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 con tanto éxito como sus compañeros espías. Mientras haya amenazas subterráneas al Estado que no intenten engañarnos, habrá funcionarios en las alcantarillas o si lo prefieren en las cloacas. Alcantarillas o cloacas, en eh? la cuestión, Fernando es que huele lo mal. Que sea, huele mal, ¿no? <risa> Apestan. Ya te digo. Fernando Reda, muchas gracias. Un abrazo, Hasta chao. La que viene. Adiós. Chao. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. El hombre de negro Pablo Ibáñez esta noche también con nosotros. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal Bruno? Hola, ¿Cómo estás? Hola. hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, encantados una vez además de estar contigo, de, de hablar, eh, Padrino, y muchísimas eh, cosas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 Entonces, juntar las dos cosas me, me resulta de una gratificación brutal. Y para nosotros, eh, que cada vez que hablemos, que cada vez que esté ese programa en antena, cada vez que contemos eh, cosas, saber que hay gente como tú, no sé, llena de ilusión. ¿eh? De guapos. De, no, y, y nos eh, vuelven más <risa> guapos, <risa> más fuertes, más altos y más, eh, más todo. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu próxima ponencia? Mi próxima ponencia es en Valencia, en el Oceanographic, el 7 de junio.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 Y todas esas conferencias, toda esa información, insistimos en mentesexpertas.com, nuestra mente nos engaña en muchas ocasiones y qué es lo que vas a contar en todo este ciclo, que es muy importante que estemos al tanto de todo lo que va a ocurrir porque es una cosa nueva que nos va a contar el hombre, en el que es importante que sepamos para ser fuertes, ¿eh? sí, yo... pero ya no solo físicamente.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 Porque de verdad que, que la ayuda que habéis prestado es realmente increíble. Gracias, Pablo. Un gracias. gracias a un ti abrazo. y a las chicas. Un da, un gracias. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hey, man, I'm cool See I'm crushing down these problems, sudden thing with poverty. I'm just trying to catch a free ride the to the two like really like pistas eh, para localizar al personaje oculto de estas noche pistas en eh, las segundas que nos dicen Pues vamos a recordar que es uno de los hombres célebres de la cultura española y que su padre hizo dinero con negocios familiares. Y aquí va la pista segunda. ¿De quién hablo si cuando llegó a Madrid se matriculó en distintos cursos universitarios que fue abandonando? ¿De Federico García Lorca, de Luis Buñuel o de Salvador Dalí? En rosa.vientos.es o con almohadilla Rosa Vientos... ...decirnos quién de estos tres personajes célebres es el personaje del concurso de esta noche. La rosa de los vientos... En onda cero el círculo secreto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 El misterio y la leyenda que existe sobre este tipo de personajes Que va a ser hoy el centro de atención en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Zoro Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, con conichiwa Muy buenas en japonés, ¿no? Eh, bueno, hola, sí Sí, bueno, vale <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, qué, qué personajes, ¿eh?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 Naruito. Naruito. Naruito, y al siguiente será la casito o algo, claro, o algo así, pero a seguro, seguro, ¿no? Eh, podemos hablar de muchas cosas eh, sobre esta figura, eh, sobre el emperador. Eh, una figura que, eh, en mi opinión, es eh, su propia existencia. A mí, personalmente, me genera todo tipo de desprecio, pero, pero bueno, eh, no deja pues de ser... Sin, eso eh, sin conocerlo. Eh, eh, no, no, no, mérito? no, hace no te falta conocerlo. Cualquier emperador eh, me lo genera. Eh, pero...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 Diez días de vacaciones en Japón. O sea, diez días, imaginar que eh, aquí eh, abdica el rey, bueno, no, no, no, no tenemos que imaginarlo, o sea, <risa> porque <risa> ha pasado, eh, pero que el gobierno decide, bueno, ¿cómo bueno, la a La diferencia es que es el rey el que se toma las vacaciones y no se va sí. a tomar el pueblo. Sí, es un poco sí, sí, claro. el mundo al revés. Sí. No, pero bueno, hay que entender que, que también allí en Japón el, los actos, digamos, del emperador son actos que están directamente relacionados con el pueblo.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 Amado Martínez eh, nos ha contado la relación que hay entre el neuromarketing, la neurología y la investigación sobre el voto. Interesante información, nos dice DNA con Almadía Rosaventos. Interesante información. Muchas gracias, Amado Martínez. La voz, la sonrisa, la presencia, el tiempo, todo eso determina por qué votamos lo que votamos. Y en esta nueva hora de programa que tenemos por delante vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano que nos hablará sobre los plásticos. Tendremos el bailarín y otras muchas cosas en el callejón con José Manuel Esquivano y el mundo de las... Utopías y distopías En la cara B Ahora resolvemos el concurso de Esta noche el personaje oculto Últimas pistas y ganador que eran? Pues mira, los tres, como decíamos antes Coincidieron en la residencia de estudiantes De Madrid Dalí, Lorca y por supuesto Nuestro protagonista Puede llamar la atención, pero de verdad Tú, el rey del surrealismo Haciendo un documental ¿Por qué no? si estas navidades nos toca la lotería te pago el documental ese eso sí que sería surrealista <risa> je vous assure votre sainteté que Luis Buñuel no mettra plus en scène a parís vous avez un appel d'Espagne soy yo, Ramón que me ha tocado la lotería las urdes unas 8000 personas en 52 pueblos Bueno, pues Luis Buñuel pertenecía a una familia cuyo padre hizo dinero con un negocio de ferretería y de armas. Cuando llegó a la Residencia de Estudiantes de Madrid con 17 años, se matriculó primero para estudiar Ingeniería Agrónoma. Lo dejó. Y estudió o quiso estudiar Entomología, pero también lo dejó. Y al final se matriculó en la rama de Historia, pero en Filosofía y Letras, carrera que por fin terminó. Bueno, mientras tanto, pues él iba haciendo sus pinitos en teatro y luego, pues, descubrió su verdadera vocación, que era el cine. Bueno, pues Buñuel está de actualidad por la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador simón que acaba de estrenarse el 26 de abril y que cuenta cómo se hizo el documental Denuncia Tierra sin pal tierra sin pan en las paupérrimas urdes, por eso hemos estado escuchando esa mención de 54 pueblos, que dirigió Buñuel en 1932 y está basada en un hecho real, porque la hizo gracias a que le tocó la lotería a su amigo Ramón Gómez de la Serna, y fue quien produjo el documental y bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche en el concurso? Pues, quien lo ha conseguido es Juan Guerrero, que ha escrito a 0.es y ahora le vamos a pedir que nos envíe su dirección, porque le haremos llegar un detalle del programa. Así que, enhorabuena, Juan. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Twitter, el hashtag, en la etiqueta de la rosa de los vientos, como siempre fantástico, uno de nuestros oyentes, fantástico el chiste, fantástico el comentario de Ángel Gabay, cuando nos hablaba Amado Martínez de por qué neurológicamente votamos en lo que votamos. Y dice Ángel, mi asesor de imagen dice que vote por mi oposición. Tres y diez minutos Continuamos En Onda Cero La Rosa de los Vientos Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como una águila veloz Respirar un futuro esplendor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 La pérdida del... Se acaba de publicar un libro, se titula Soñar de otro modo. Sin sí. calma, de las manos se me escapa, pero Su autor está con nosotros. estoy sola, estoy conmigo. Él es un filósofo profesor de IST, la Universidad de Valencia Francisco Martorell Campos. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Francisco, ¿se puede soñar de otro modo?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 Y hoy el espectáculo más grande del mundo, el mundo del cine, habla sobre el bailarín más importante de la historia. José Manuel Esquebano, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y, y digo bien, ¿eh? porque Rudolf Nubillef, sí. eh, lo fue, es el bailarín por excelencia, ¿no? Yo creo que sí, claro que sí. Yo creo que el, el centro de la danza histórica mundial, pues lo reparten entre Nijinsky y él, ¿no? Pero la, la proyección Eh, mediática ya en estos momentos ¿no? de Nureyev, yo creo que ha sido superior, ¿no? Nureyev es el, el prototipo, el gran bailarín, además es el, el bailarín que le dio verdaderamente protagonismo al baile masculino, al, al papel del hombre en, en el ballet, que hasta en ese momento se pues, eh, correspondía un poco casi a las grandes bailarinas. ¿no? Entonces, a partir de Nuremberg, eh, ha habido ya toda una generación y bueno, todo un reconocimiento del modo de, de hacer y el modo de bailar de los hombres, de los bailarines. Y ahora su historia, su fantástica historia llega al mundo del cine. Usted lo sabía, sabía lo que pensaba hace no. ¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar? No. Él no sabe nada de política. Es por la danza. ¡Rudolf Murellet! Es un gran placer recibirles a ambos en Francia. Nos dicen que no hablemos con extranjeros, ni salir con ellos. Solo estar con socialistas. ¿No tienes miedo? ¿Qué pueden hacer? No pueden arrestarme. No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. ¡Rudy! ¿A dónde vas? El bailarín Nureyev Rudolf Nureyev y su historia llega al mundo del cine con un director también fantástico, José Manuel. Efectivamente, otro de, los, otro de los grandes, otro de los nombres de la historia, de la cultura y del arte, Ralph Fiennes. Él es el director del bailarín. La película la han producido Caroline Marsh Blackburn, François Bernal y el propio Ralph Fiennes, entre otros. ¿no? El guion es de David Hare y los protagonistas son Oleg Ibenco, Ralph Fiennes, que se reserva un papel, y Adele Sarkopoulos. Bueno, Ralph Haines eh, primero, es un extraordinario actor. Lleva más de 70 títulos en su carrera, pero hay que recordar que también se ha puesto detrás de la cámara. Dirigió en el 2011 Coriolanus, un, un Shakespeare nada fácil. Eh, después La mujer invisible, una película interesantísima, a mi modo de ver, en el 2013. Y ahora ha realizado pues este retrato de Rudolf Lureyev, eh, que va desde, el, desde su accidentado nacimiento, porque nació en mitad de un viaje en tren, en un tren muy poco confortable, por cierto, ¿no? Hasta 1961, cuando el bailarín, con 23 años, decidió desertar de su compañía y de la Unión Soviética y quedarse en Occidente. Bueno, así empieza precisamente la película, el tráiler que acabamos de oír, ¿no? Cuando las autoridades rusas se interrogan acerca de esa conducta que les parece increíble. Y el maestro de Nureyev, Alexander Pushkin, que es el papel que interpreta fantásticamente, la verdad, Ralph Aynes, pues comprende perfectamente sus razones, aunque se guarda de dar demasiadas explicaciones. ¿no? A partir de ahí, el relato se estructura en tres tiempos que, como se estila ahora, pues no se producen linealmente, sino que se van intercalando, saltando delante y de atrás a lo largo del metraje. Por un lado, vemos a Rudolf Nureyev, que en ese 1961 acaba de llegar a París con el ballet Kirov de Leningrado y allí, en la capital francesa, inmediatamente se siente fascinado por el arte francés, por la cultura y por su modo de vida, en definitiva, y trata amistad con otros artistas y bailarines franceses y, más íntimamente, con una joven heredera chilena relacionada con el ministro André Malro. Claro que las idas y venidas del joven bailarín no son bien vistas por sus guardianes que velan por la recta conducta y la pureza de los embajadores del arte soviético. Bueno, él por su parte hace poco caso de recomendaciones y regañinas hasta que en el momento de partir de París comprende que sus excesos le van a costar caros. Paralelamente, el argumento nos deja ver la evolución de Nureyev desde que con 17 años ingresa en la escuela de danza de Leningrado. Es un poco mayor para empezar y a sus maestros les parece hasta un poco patoso, un poco prometedor, ¿no? pero él muestra un carácter y una determinación que no consiente en obstáculos ni en pretextos. Se sabe dueño de una capacidad y de un talento que le abrirán las puertas del triunfo y le llevarán a la gloria mundial. En todo este capítulo, Faines y David Hayd, el, el guionista, muestran la evolución del personaje en todas sus facetas, personal, artística y también sexual. Es la parte fundamental, yo creo, de la historia la que nos permite comprenderlo mejor. Y, por último, el tercer acto, que sería el primero, si la narración fuera cronológica, ocupa la infancia de Nureyev. Las estrecheces familiares, el padre ausente, la madre abnegada, su descubrimiento del arte y sus primeros pasos en la danza aún de niño. Es el embrión del gran artista y Faines lo plasma en una escritura específica con tonos oscuros y casi oníricos, más como un ensueño del protagonista que como parte real del relato. Que ya llega a su desenlace, claro, que no por conocido es menos dramático. El bailarín se cierra así con un Rudolf Nureyev triunfante en el comienzo de su imparable carrera internacional. Triunfo además de su personalidad rebelde, testaruda, bueno, un hombre también antipático, soberbio y egoísta, pero sobre todo seguro de su arte y necesitado de mostrarlo en todo el mundo, sin condiciones y en libertad. La mirada de Faines quizá resulte en conjunto algo fría y además la estructura tampoco ayuda, pero es que el cine de Ralph Feines es un poco así, ¿no? pero desde luego posee un, un indudable estilo y un lenguaje propio. Su intención en definitiva yo creo que no es emocionar fácilmente al espectador sino desvelar la intimidad, el ADN del personaje y eso me parece que lo consigue. El bailarín, la película que conocemos es eh, gracias a Dea Planeta, una persona, Nurijev, verdaderamente emocionante y que se demuestra con su talento, demostró eh, que era un bailarín extraordinario. Pero también la película demuestra un poquito que a veces eh, tras las luces hay, no sombras, eh, pero hay dificultades eh, y no todo es tan bonito como parece, sino que hay mucha lucha detrás. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, en todo este tramo importantísimo de la vida de Nuremberg vemos cómo pasa estrecheces, cómo pasa dificultades, cómo se lesiona, porque también los grandes bailarines se lesionan, ¿no? Cómo se recupera, cómo vive eh, su vida entre eh, las, los hijos del ballet y la familia, la familia que tienen, que al final es la familia de su maestro y de su mujer, ¿no? Que lo acogen en su casa. En fin, bueno, es un poco todo el interior, toda la vida, no tanto el ballet, porque en la película realmente no hay demasiado ballet, ¿no? Pero sí que hay con... Eh, Bueno, absoluta eh, extensión La vida, la vida interior Lo que forma al personaje a través de, de todos esos años primero de su de su vida El bailarín, la película con la que hemos abierto esta noche El Callejón con José Manuel Esquivano Pero hay más actualidad, hay más noticias y más grandes Porque grandes, desde luego, Carlos Saura. 87 años en una nueva película, eso su a ver, ¿no? Bueno, es algo realmente extraordinario. Ha finalizado el rodaje de El rey de todo el mundo. Eh, lo ha dirigido Carlos Saura, se, Carlos Saura en México. A sus 87 años tiene energía de sobra para irse a México y hacer una película que es un nuevo musical. Esos musicales que le gustan tanto a Saura, ¿no? Con la colaboración de Vittorio Storaro en la fotografía por séptima vez, otra garantía absoluta de arte. Y la película recorre toda la tradición folclórica mexicana, eh, desde los eh, corridos y las primeras canciones tradicionales hasta, hasta el mismo reggaetón de, del siglo XXI. ¿no? Todo encuadrado en una historia de amor con protagonistas que son Ana de la Reguera, Manuel García Rulfo, Manolo Cardona, Eulalia Ramón y Damián Alcázar. El guión es del propio Carlos eh, Saura, Y producen Eusebio Pachá y Anasaura seis semanas de rodaje en Guadalajara y en Jalisco y ahora pues ya se vienen a España con la postproducción. ...a esperar el estreno y la siguiente película de Saura, Bruno... Porque, ...porque este hombre verdaderamente es inmortal... ...y además, ojalá lo sea de verdad. Desde luego que sí. Y el cine español también es inmortal... ...porque además eh, tiene más eh, rodajes que han penalizado. Pues sí, ha terminado ya mi gran despedida... ...la película que ha dirigido Antonio Enz, ...que también produce junto a Ezequiel Montes... ...y Antonio Álamo. Los protagonistas son Eloína Marcos, Jesús Castro... ...Rocío Martín y Carmen Vique... ...el Guiones es de Álamo y de Verónica Sosa... ...y cuenta una historia romántica y musical... ...es una comedia con los límites dramáticos... ...un argumento muy completito. ...se ha rodado en Cádiz durante tres semanas... ...y el presupuesto previsto ha sido de 900.000 euros Bruno... ...se demuestra que con poco dinero... ...poco rodaje, pocos medios... ...también se puede hacer una película... ...como la que ha hecho también Gracia Queregeta... ...que ha terminado ya Invisibles... Esta eh, típica de Gracia Queregeta con sus, eh, con sus actrices favoritas, ¿no? Emma Suárez, Adriana Ozores, Natalí Poza, Blanca Portillo y también Fernando Callo y Pedro Casablan, que está este último en todas las películas españolas que se ruedan con un papel más o menos extenso. El guión es de Gracia Queregeta y Antonio Mercero y cuenta la vida de andanzas de tres amigas que se juntan para andar, para echar caminatas y tienen las, todas las tres pues alrededor de los 50 años, una edad que a aquel gente le parece interesante en la vida de las mujeres y en la vida de cualquier persona, desde luego, se ha rodado en Cáceres durante cuatro semanas y ahora lo que tenemos que hacer es esperar que estas tres películas y otras cuantas más demuestren que el cine español Bruno sigue muy vivo el cine español está muy vivo y se demuestra cada semana en el super 10 ahora mismo repasamos esta lista las 10 películas que están en super10.com en la cabeza puesto número 10 en el 10 está Dumbo la película de Tim Burton con Danny DeVito Colin Farrell Cinco semanas en la lista, bajando. Yo creo que ahora ya se va a escapar del Super 10. Puesto 9. La Llorona, una película de miedo. La Llorona es esta señora que se lleva a los niños que son malos. Dos semanas en la lista, repite posición la película de Michael Chávez. Ocho. Pues película española, lo dejo cuando quiera, de Carlos Terón, con David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos. Tres semanas en la lista, ha perdido un puestecito. Siete. También ha perdido un puesto La caída del imperio americano, una película estupenda, del canadiense Denis Sarcan, que lleva cuatro semanas en el Super 10. 6 Cafarnaum, de Nadine Lavaki, con Zinal Rafae, Jordano Siverov. Seis semanas en la lista, ha bajado dos puestos. En el puesto número 5 Bueno, pues esta aguanta, aguanta mula. La película de Clint Eastwood, estaba a las la semana pasada, sigue en el puesto quinto, ocho semanas ya de exhibición, con Clint Eastwood y Bradley Cooper de protagonistas. En el 4. Pues 21 semanas lleva ya Roma, la película de Alfonso Cuarón, la película de los Oscars, con Yalitza Paricio, Marina de Tavira, estaba en el puesto 3, ha caído un lugar. ¿Y en el 3? Pues está Cold War, la película de Pablo pablikoski que por fin ha llegado a las 30 semanas de permanencia en el Super 10, de Bruno. Solamente dos películas, Secretos del Corazón, de Moncho Armendariz, que estuvo 42 semanas en el Super 10, y la gran... Campeona, el récord, la buena estrella, la película de Ricardo Franco, que se mantuvo 43 semanas. Curiosamente, las dos, en 1997, han superado esta marca, este récord de Cold War. Hombre, le va a ser difícil eh, superar a estas dos, porque 13 semanas más va a ser prácticamente imposible. Es un trimestre, no creo que Cold War aguante. Pero para los eh, momentos en los que corre el cine español ahora mismo, es cine en España quiero decir... 30 semanas de permanencia de Cold War es una auténtica barbaridad. Desde luego que sí lo es, eh. 30 semanas de eh, Cold War en esta lista, en el Super 10. Pero como nos hace recordado y lo hemos hablado esta noche, eh, qué importante que las dos películas que han estado en la lista durante más tiempo son dos películas españolas, ¿eh? Pues sí, curiosamente, Bruno, en el año 97, todavía los distribuidores y los exhibidores apostaban un poquito más por el cine español. Han pasado 22 años y eso se nota. Sí, hey, ha pasado un siglo, ¿eh? Efectivamente, ha pasado siglo, un siglo. Por lo menos, claro. <ríe> Así es. Puesto número 2. Bueno, pues naturalmente, cómo no, la película de la semana directamente al 2 Vengadores Endgame, la película de Anthony y Joel Russo, con Robert Downey Jr., Graciano Johansson, en fin, todos los grandes actores y actrices que interpretan a los Vengadores. Eh, es imposible eh, combatir a esta película que se ha estrenado en 1.412 pantallas y que ha recaudado en un fin de semana, la verdad es que largo, un fin de semana de jueves, viernes, sábado y domingo, 12 millones y medio de euros con casi 2 millones de espectadores. Una barbaridad, pero es que ha estado, claro, en casi, casi, casi la mitad de las pantallas que hay en España. ¡Qué barbaridad! De 1.412 pantallas. De Efectivamente. Tienes, eh. Pero nos hemos eh, vuelto locos. Pues un poco sí, bro. Oh, y sí. nos hemos vuelto un poco pobres también, ¿eh? Pues sí, porque además esto no cabe duda que es, aparte de los valores de la película, lo que pueda tener es una operación de mercadotecnia absolutamente descalada. Se estrena en jueves para hacer un fin de semana de cuatro días y batir todos los récords, como así ha sido, claro. 12 millones y medio de euros, pues lógicamente, no claro, lo que haga falta. ¿Y en el puesto número uno, en lo más alto? Bueno, pues sí, una película que a mí, la verdad, me ha gustado más que Los Vecadores. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz, con una serie de grandes actores y actrices. Seis semanas en la lista, todas en todo lo alto y yo creo que, además, muy merecidamente. Puesto número uno, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. En el puesto número uno de este super hay que nos cuenta aquí todas las semanas en el que Juan José Manuel Esquivano. Muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo.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 Claro, cuando la claro. envasada Mira, cuando al vacío y, y sacrificado hace 10 años y, y mantenida en cámaras y luego envasada al vacío de Australia cuando la carne de cordero española está entre las mejores del mundo entonces años... no me vendan ese plástico no me envasen y me traigan cordero de África perdón de, de Australia porque sea en definitiva mucho más barato o mucho no sé qué porque se ha sacrificado hace no sé sí, o, o la globalización campaña... envasada al vacío o sea globalización falsa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 una cagada <ríe> hey, hey, por el plástico. De, del lobby. y dentro de poco nos venderán cagadas en plástico oye qué asco no esas son las de broma <ríe> las cagas de plástico nos dice, por no decir que lo que tiramos en los contenedores amarillos no siempre se recicla los plásticos generan mucho dinero y mientras esto no cambie sí, seguiremos el efecto, comiéndonos el plástico en todas sus formas y colores Gatillo de Oife, en breve me voy a plastificar en el sobre que paséis de buena noche observatorio esto se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 Señores del fin del mundo, el lobby del plástico contraataca. Nos lo ha contado Javier Sevillano, Javier. Gracias. Hasta mañana. Mañana más. Mañana la rosa Os vientos se envuelve a las 1 y media de la madrugada a las 12 y media en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias.